Bueno, se lo comentábamos antes, tienen hasta el 20, hasta el día 20, incluido el 20, para presentar eh, eh, a presentarse a esas ofertas de empleo que el Ayuntamiento de, de Ayala ha conseguido de, del Gobierno Vasco. Eh, Lauren Uría, ¿qué tal? Eh, muy bien, Afili. Guardián, bueno, pues eh, un asunto que no es baladí, que es importante, que es interesante, sobre todo para las personas que se encuentran eh, en paro, pues más evidentemente, ¿no?, que haya un una posibilidad de empleo durante un tiempo. Sí, eh, bueno, eh, el Ayuntamiento pues a, a través de Lanbide, ¿no? Pues está ofertando en este caso eh pues, pues más un puesto de trabajo temporal, eh, durante cinco son durante 6 meses y ese uno que digo pues es durante 2. Realmente pues es un programa que se ha hecho otras veces ¿no? y que es un programa que viene venía a través del INEN, ahora se tramita a través de la ANVIDE, de, después de que se hizo unas transferencias de INEN a, a la ANVIDE, o sea, pues a través del Servicio Vasco de Colocación. Y concretamente en el caso del Ayuntamiento de Aya, la, la oficina de referencia es la de, la de Amurrio, la ANVIDE-Amurrio. Y bueno, le, lo que sacamos a oferta son cinco puestos de trabajo, eh, como decía, Eh, dos son de peón eh, para hacer labores pues pues relacionadas pues con la jardinería pues con bueno pues con pequeñas obras o reformas de pintar o lo que fuere no eh, siempre tutelados por los que son los trabajadores municipales que lo hacen habitualmente y luego sacamos eh, también se ofertan eh, dos de que son auxiliares de, de compañía que lo que hacen es eh, pues apoyar a, a personas pues con discapacidad o con problemas de movilidad o lo que fuere. Y durante este tiempo pues bueno que no es mucho pues hacerle un poquito más llevadera más pues bueno pues el día y, y, y su vida ¿no? con pues bueno a través de, de, de la compañía y de trabajos relacionados pues pues con el apoyo a personas en este caso mayores o con problemas de, de discapacidad y luego hay otro puesto en este caso son dos y luego hay, eh, hay un quinto, que es el de el eh, Bueno pues animador sociocultural, que realmente pues lo que hace son pues, labores relacionadas, pues como el, nombre, el propio dice, ¿no? el nombre dice pues, de dinamizar un poquito lo que es la vida cultural y social en el, en el municipio, ¿no? que es intensa, pero bueno, pues que en la medida de que haya más apoyo, pues, pues, bueno, pues eh, será mayor. ¿eh? Y luego lo que te decía, luego hay otro puesto también de peón o sea hay dos, como decía de, de seis meses y otro de dos meses. Uh -huh. eh, con contrato de duración de, de dos meses. En todo caso, la información en la oficina de, de la envidia de Amurrio eso es. y que en no lo dejen ley, para última hora, ¿no? Eso es, en la en de Amurrio, eh, luego, pues bueno, pues medios como el vuestro, que os agradecer, lo habéis colgado también en la página web, ahí se puede ver un poquito cuáles son las, los requisitos que se piden para poder estar esos puestos. Eh, valoramos el que sea de ayala no es que la, la ley no permite excluir a, a nadie, eh, en este caso, pues a ciudadanos de otros municipios, Y, pero bueno, es, pues evidentemente pues, pues, pues tendrá un peso importante el, el ser vecino de Ayala, tener automóvil y todo ese tipo de cosas. ¿sí? Uh -huh. Bueno, pues lo dicho, el día 20 es el último día de plazo para presentar las solicitudes, incluido ese día 20, así que no lo dejen para, para última hora. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a al eh, concejal de la agrupación Bildu que nos haya acompañado, la aburriría. Y a ver si hay más de estas buenas noticias de, de empleo en los diferentes ayuntamientos. Qué ricasco. Vale, Suri. Agur.